A mí no se me ha notificado nada, el mismo chisme que tienes tú voy a recibirlo hoy se, se ha dicho eh, que es, hay una certificación de la registraduría municipal en la que argumentan que eh, no se consiguieron las firmas, o sea no fueron avaladas las firmas reales para poder estar inscrita yo no he recibido la notificación pero habiendo mirado por encima el tema voy a esperar con mucha prudencia que me lo notifique la registraduría y tengo claro que hasta tanto no me lo notifique, no podré dar ninguna otra eh, pues otra, otra versión de lo que primero no conozco y de lo segundo que eh, de ser así pues tendré que ir a revisar cuál es la condición, cuáles fueron las razones y cuál es la, la mecánica a seguir porque lo que sí tengo que dejar aquí en los medios de comunicación es que he sido objeto de toda trapisondada en este municipio desde mi partido en primera instancia, desde el municipio poniéndome las demandas en el Consejo Nacional Electoral mirando cómo me bajan mis firmas he sido objeto de que Los que quieren quedarse de nuevo con el poder ven en Betisorro una oportunidad y una gran opción y le quieren frenar el paso. Salimos de la primera, nosotros nos dimos a la tarea de defendernos en el Consejo Nacional Electoral y el fallo fue positivo porque nosotros actuamos con honestidad, sabíamos que presentarnos por firma no tenía ninguna inhabilidad, ningún motivo para hacerlo y ahora se meten con el tema de nuestras firmas. Ahí le metieron la manito y en ese propósito yo me voy a defender porque aquí no puede seguir siendo la política del sometimiento. Lo único que me falta en este proceso político es que me agredan físicamente. Es lo único que me está faltando. Han sido abusivos con esta mujer que lo único que ha querido es proponerle algo distinto al municipio. Le tienen miedo a que una mujer gobierne en Suacha. Doctora Betty, usted habla de una persecución, pero un complot de su contra. ¿Por parte de quién se puede dar esto y qué motivos podrían tener para hacer esto? ¿Cómo le parece que yo salté? ¿Cómo le parece que yo hice un escenario en Suacha de hoy pensar en algo para, para pensar en Suacha distinto? Y en ese propósito, la La gente ha creído en el proyecto, la gente ha creído que, gober, que Soacha gobernada por una mujer puede ser distinta, porque puede ser sentida distintamente. Y quienes hoy tienen la ambición del poder, especialmente quienes están con uno y quienes lo conocen a uno y ven que uno puede ser un, un, una, una espina en ese poder, pues obviamente quieren atravesarse en eso. Pero yo, que soy una mujer creyente y espiritual, tengo algo claro. Primero existe la voluntad de Dios. Segundo, mi honestidad frente a mis hechos. Y tercero, que sea en Franca Lit, como me defendía ante el Consejo Nacional Electoral, desde el punto de vista jurídico, que se haga. Si se va a hacer desde el punto de vista político, va a ser sucio y cochino como lo ha venido siendo. Y yo quiero, a través de estos medios, de verdad alertar a la comunidad, alertar a la gente. No puede ser justo ni posible que quienes quieren quedarse de nuevo con el poder aquí en Suacha utilicen mañas tan bajas para seguir creyendo que los demás tenemos que agachar la cabeza y no poder pensar en que nosotros somos una parte distinta en este municipio. Tenemos una propuesta totalmente distinta. En todo caso, doctora Betty, hasta que no haya un ...una confirmación oficial por parte de las autoridades electorales... usted se adelante con su campaña. Claro, a mí no me han notificado absolutamente nada... ...yo no conozco nada, eh, absolutamente a mí no me ha llegado... ...absolutamente nada a la fecha... ...y en el momento que a mí me llegue a la fecha algo... ...procederé desde lo que la vida jurídica me permita hacer... Y, ...y lo trabajaré de esa manera... ...lo único que tengo perfectamente claro... ...es que independientemente mañana de la decisión que se tome... ...y que espero que sea decisión en jurídica y no en política pues realmente eh, tendré que revisar mi posición, pero mi posición sigue siendo una sola. Yo pensé en este proyecto político para creer y pensar en una nueva posibilidad para Suacha, no más de lo mismo.